Así que saludos para toda esa gente que está en sintonía de Alto Cali Radio Show, pasando al 787, directamente desde Pia Puerto Rico. a ah, uno de los más que pesa, y no es en peso, papá, en lírica y en todo lo demás, John Eri y Larroco Osorio, dímelo John Eri sabes, así que bienvenido una vez más aquí al Alto Cali Radio Show, queremos darte las gracias, oye Jon Eri, no paras de trabajar, no paras de trabajar, eso es día tras día, y ahora más activo ya tú sabes, en ese Twitter, je, no para, ya tú sabes, los comentarios, dímelo Jon Eri, ¿cómo te encuentras? Nada, me encuentro en verdad ahora mismo un poco enfermo, pero estamos trabajando sin parar, dándole duro al estudio todos los días, y vamos a piratiar un tema semanal a toda la gente en internet, ya tú sabes, que siempre está pendiente la música de John Eric Larroco Osorio, vamos a darle un temita nuevo semanalmente, hasta como para el octavo noveno, vamos a ponernos para lo que es el disco de John Eric Larroco Osorio. Eri, de todas estas canciones que tú estás diciendo, ¿verdad? Piratería, del uno hasta el 9, ninguna de estas canciones van a salir entonces en tu disco originalmente, todita pues son solamente más que para internet. Nada que ver, nada de disco, nada que ver, a paso algo para, para calentar motores y para calentar motores en lo que vamos al bombazo duro los temas nuevos que venimos son temas duros duro, duro, vamos a darle duro al internet ahora mismo oye, cuéntame, este John Henry, verdad que aquí pues nosotros somos justos, ¿verdad? y nosotros pues nada pues todo el mundo es amigo aquí, todo el mundo estamos en el mismo barco, cuéntame de eso este de la, de la radio que tienes la radio es tuya, tú estás ayudando a alguien, cuéntame de eso bueno, verdad pues, este es una radio completamente mía, un nuevo concepto que queremos ver eh, eh, la internacional FM.com Con mi nueva radio online este nada venimos duro con eso también venimos duro también con lo que es peso completo gráfico y muchas cosas más también bueno bueno ya tú sabes por aquí John erry la roca osorio John yo eh, hay mucha gente verdad que están haciendo featuring por ahí con diferentes artistas este tú siempre vas a estar trabajando lo que es con, con nada más y nada menos que tus amigos lo que es cocho este lo que es bueno sí Quiénes más? Los dos muchachitos que se han quedado con todo, ya tú sabes, desde a este, por ahí vienen saliendo un par de cositas. ¿Con quién tú vienes ahora grabando este, que se pueda decir que, ah, porque esa de Superman, pues, eh, vamos a estar hablando de eso ya mismo, pero ¿con quién más tú has hecho featuring por ahí para algún remix o, o, o, o, o ellos para alguna canción tuya que venga a salir por ahí pronto? Bueno, pues ahora mismo estoy trabajando con el dúo número uno de, de Chile, Está un super pedo, bello, Zeta, que están súper pegados ahí, se llaman Que crack, Que van a hacer lo que es Remix de Superman Estoy trabajando con Gilatón su chomaquito nuevo que, que tiene Tiene el internet por los tema. Este, tengo un featuring con Voltio Bien duro para las nenas que acaban de salir De la high, tengo un featuring Con Ángel Cris, bien duro Que también me va a estar pirateando por ahí pronto Y, y voy a estar con Brucho y cuadrando algo con Baby y gringo Wow, wow, y esto estos por lo menos Ángel Cris, Voltio Este... Por lo menos de Quilatón, Quilatón es el que está con, con Memo, ¿verdad? No sé todavía si sigue trabajando con Memo, con DJ Memo, pero es, es, es esa misma persona. Sí, es el mismo Quilatón. Ok, este, por lo sí, menos que, los que me mencionaste de Voltio, Angelicree y todo eso, eso van para los, y Gocho, van para los discos de ellos. No, eso va para el internet, para regalarse al público que siempre apoya a John Eric, que está pendiente de la música de John Eric. Así que ya tú sabes, viene mucho por ahí Así que cuídense en toda esa gente, ¿verdad? Que roncan de que están sonando y esto y lo otro Y a lo mejor muchos piensan pues de que los artistas que llevan tiempo en este género Así como John Eri y un montón de gente más Como Yomal y un montón de gente, ¿verdad? Que a lo mejor pues no están sonando en las FM como otros Pero miren, están haciendo buen trabajo y están recorriendo el mundo entero Oligado también hizo un super palo con Yomal Ya que lo mencionas, es un super la de Pilla la, de la parte 2 ha hecho un super perreo bien duro también hicimos un tema que es nada de nada parte 2 junto a Ángel Gocho para el disco de Gocho mi música que viene duro también Dale cosas estamos trabajando duro ya tú sabes para el público que siempre apoya oye John Eri eh, tú personalmente tú ves ahora mismito la industria? Ok, todo el mundo está haciendo party, todo el mundo está haciendo dinero, recorriendo el mundo porque están pirateando los temas por internet, los temas se están pirateando bien, este, están dando un montón de downloads, pero la industria cómo tú lo ves, en cuestión de disquera, de ustedes firmar, ahora mismo tú no estás firmado con nadie, con una disquera multinacional, pero cómo tú ves eso, hace falta ahora mismito firmar con una multinacional ¿O, o ustedes también ya tú sabes lo que es pirateando la música por internet y viajando y, y cobrando dinero haciendo los shows. Bueno, siempre está, siempre está, siempre sería bueno uno sacar un disco como, como, una, como una multinacional eh, y porque eso te da más respeto dentro del género, pero, pero en realidad ahora mismo pirateando este, estamos ready porque estamos viajando el mundo entero, gracias a Dios, ahora mismo tenemos, tenemos un par de cosas, estoy cuadrando viajes para México, estoy cuadrando viajes para Colombia, estoy cuadrando viajes para Segunda vez que ya fui una vez, estoy cuadrando viajes para Chile por segunda vez que también fui California. Un par de cosas gracias al pirateo que nos tiene al día, a la gente de otros países siempre pendiente a lo que, a lo que es lo nuevo que, que siempre tiramos. ¡Wow, bro! Así que ya tú sabes, lo que a lo mejor una disquera... No puede hacer, ¿verdad? Metiendo dinero y este y este y los otros Estos muchachitos, ¿verdad? Todos estos raperos, pues se han Se han batallado entre ellos mismos y solo Para que su música se, se ¿Verdad? Se, se, se riegue internacionalmente Y lo han logrado, ya tú sabes Así que, de verdad, de verdad Le damos las gracias a toda esa gente, ¿verdad? Que son fieles fanáticos de la red del internet De los que siempre están bajando la música Y siempre están pendientes a lo que tiran Diferentes artistas, John y los números para contrataciones porque ya tú sabes que siempre nuestras entrevistas pues se postean por todos los foros para toda esa gente que te quieren contratar donde te pueden conseguir bueno al 787-466-3970 787-466-3970 contrataciones de John la Larrocosorio también nos puedes conseguir a través de la red cibernética myspace.com black @youtube.com/jonarillarrobosorio, fotolog John Eric Larroca y en twitter @ericlarroca, ya tú sabes. Oye, me cuéntame antes de despedirnos. Cuéntame de Superman. Dime, cuéntame el nombre, cuéntame el concepto de la canción, ya tú sabes, productor musical, ¿a qué te dedicaste tú a tirar esa canción? Dime. Bueno, Superman es un tema que ha causado mucha controversia y que en realidad no es para nadie, nadie directamente para nadie. Y todo el mundo ha estado preguntando ¿Para ¿pa quién es Superman? ¿Para quién es Superman? ¿Para quién es Superman? ¿Para quién es Superman? Gente, en realidad cuando hicimos ese tema No lo hicimos pensando en nadie específico eh, el, Lo que yo digo es que el que se fije, Que me avise que lo rascamos con la segunda Que estamos ready para batallar con cualquiera En verdad, y no es para nadie directo Y gracias por el apoyo, en verdad En alrededor de dos semanas Hemos tenido sobre 7.000 downloads O casi 8.000 downloads Estamos llegando con el tema superman y gracias por el apoyo de corazón los quiero y me quedo corto a todo el mundo que apoya el tema de corazón. John Eric, ¿qué tú crees que tú dijiste en esa canción que muchos artistas se han picado? Bueno, sí, se han picado varios, pero este, en realidad, no sé, yo hablo la verdad, todo el tiempo que el tema yo hablo la verdad. Este, porque ahora mismo hay un par de gente que acaban de salir que no han pegado tema los y se creen Superman, que pueden, que uno se creen que uno les cae por la boca y en realidad no es así. Nosotros somos Y, y el que me quiera tirar, que zumbe que tire para adelante, que, que, que lo voy para tarde y calmante. Ay, ya tú sabes, así nos gusta, ya tú sabes, aquí en Alto Calibre Radio Show, John Eri, La Roco directamente desde Piao, el Puerto Rico, desde el 787. Ahora sí, mi gente, ya tú sabes. John Eri, gracias por estar aquí una vez más y ahora sí que te damos la oportunidad para presentar lo que es nada más y nada menos que Superman aquí en Alto Calibre Radio Show. Yo, yo. Bueno mi gente, usted es John Eri, La Roco está escuchando Alto Calibre, ya tú sabes con mi pana, el plato mal y esto es el nuevo tema. Gracias por el apoyo, 70 downloads en dos semanas, ya tú sabes esto. Es Superman, yo, yo, yo, si te inte Superman, para man. Det kan du inte tvinga saben att le habla, du que no le jag pratar med. ni te inte por la boca. Por más grande que inte någon som kan ta mig. Det är inte någon un problema, pero ni Yo, mi branca, branca. Tu ato branca, branca. Oh, I